What to do I just to be with I like to do with you got. Chicos, Gabo, bienvenidos, bienvenidas aquí a la 100.8 de Río Tariratia, El Choco, en este 17 de junio. Y deciros que hoy es el último programa de la temporada, esta segunda temporada aquí en la radio de Berriozar y Ratia, así que bueno, pues tenemos 60 minutos por delante en los que vamos a intentar hacer un balance de lo que ha sido todos estos nueve meses, que ya son meses y que por aquí por la radio ha pasado muchísima gente, así que vamos a hacer un poco de remember de los temas, de los contenidos, de... Nos vamos a poner también igual un poco filosóficas y también pues tendremos canciones que nos trasladen por aquí por allá pues para acabar este día como pues se merece he dicho, que el tiempo ha pasado rapidísimamente, que parece que fue ayer cuando arrancábamos con la segunda temporada y que ya han pasado, pues yo creo que aproximadamente los nueve meses. Aquí hemos estado dando caña todos los martes de ocho y media a nueve y media, con vosotros, con vosotras, que ha sido un auténtico placer y que, bueno, pues que hoy vamos a intentar hacer esto, un trasladar a todo lo que ha supuesto para, para nosotras este tiempo y despejarnos un poquito, coger energía para Seguramente que volver aquí a la 100.8 Berrioza y Herratía en el próximo septiembre Que tenemos por aquí unos mesecitos para descansar Y volveremos con las pilas cargadas con más novedades, con más temas Pues para seguir adelante y para seguir aquí estando con todos vosotros y con todas vosotras Si estáis por las redes sociales podéis contactar con el programa. Hemos tenido aquí un fallo técnico, por lo tanto no nos funciona lo que sería Internet. Por lo tanto, mmm, la gente que nos siga por medio de lo que sería el propio ordenador Egusquiplaza.net Hoy me imagino que va a tener dificultades, pero no por ello es imposible, porque si no podéis estar ahora eh, escuchándonos en lo que es en vivo y en directo, pues lo podéis hacer en diferido, así que no hay ningún tipo de problema. Como siempre os decimos, tenéis las repeticiones, tenéis internet, tenéis el Husky Plaza, así que el que no escucha y la que no escucha el choco es porque no le da la gana. Pues poco más que decir, que ya sabéis que una se al habla, miren que os acompaño hasta las nueve y media, así que ¡comenzamos! es la que nos ha trasladado durante estos meses a la sección de las noticias más actuales de lo que sería nuestra sociedad, nuestra actualidad esta semana. No vamos a poder traeros noticias porque como no nos funciona bien internet y demás, pues, pues va a ser que, que, que no tenemos, pero aquí lo que hemos intentado a lo largo de todos estos meses es intentar trasladaros aquellas noticias más interesantes que sucedían en nuestra sociedad, en nuestro mundo, noticias relacionadas pues con bien con el entorno, relacionadas con la política, relacionadas con el funcionamiento de nuestro de nuestro sistema de nuestra ciudad etcétera etcétera así que ha sido un traslado de, de, de todas aquellas situaciones unas mejores otras peores Es lo que hay es lo que no es lo que tenemos por ahí por unando así que esta semana pues hacemos un cambio de planes no tenemos noticias pero no por ello no tenemos temas así que como no podemos tener esa parte cubierta pues no pasa nada vamos a intentar comenzar el programa de hoy como hace un programa especial y un programa diferente donde vamos a hacer un repaso y un remember y una larga historia de lo que ha supuesto todo este tiempo y lo que para mí también ha supuesto porque al final ya no tanto el contenido sí. sino también mi satisfacción acción personal de estar aquí, acompañándoos a vosotros y a vosotras durante este ratito, para mí también supone mucho, por lo tanto vamos a intentar lanzarnos una serie de mensajes sugerentes y también intentar pues, reflexionar y también pensar que al final todos los días pueden ser buenos días y que aunque no seamos perfectos ni perfectas pues no pasa nada, que la vida sigue, así que cuando te nos tuerza un día, cuando vayamos a leer el periódico, cuando no nos hagan más que trasladar esas noticias tan a veces crueles, en otras ocasiones tan poco sugerentes, etcétera, etcétera, pues vamos a intentar demostrarnos que las cosas también pueden ser de otra manera y que la vida pues, pues también depende de cómo la veamos. Así que este temita va dedicado para todos vosotros y para todas vosotras. Claro que sí, como lo decía, esta bonita canción que hoy puede ser un gran día, mañana también puede ser un gran día, que los días dependen de lo que tú a veces proyectes dentro de tu propia cabeza y otras pues bueno, las circunstancias nos iban a tener malos días, pero disfrutaríamos poco de los buenos y no tendríamos malos, así que intentemos verlo todo desde esa parte. Esta sintonía también estos meses nos ha trasladado ni más ni menos que al choco social, esa sección en la que desde aquí hemos querido trasladaros diferentes temáticas, diferentes temas, eh, acontecimientos que han dado lugar en nuestra sociedad y que nos parecía importante poder tener unos minutos para reflexionar sobre ellos porque muchas veces la vida pasa tan rápido que podemos leer o podemos escuchar Muchos acontecimientos que están ahí, que suceden, en algunas ocasiones son acontecimientos más dañinos, en otras ocasiones pues son cosas más interesantes, situaciones más interesantes, pero puede que el ritmo de la vida no nos deje pararnos a al menos situarnos en qué es lo que nos parece, qué es lo que queremos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que no, por dónde va nuestro nuestra cabeza, por dónde va nuestro cuerpo, por dónde queremos hacer, etcétera, etcétera. A lo largo de todos estos meses pues han sido muchos los temas que han salido, muchos los temas que hemos intentado trasladaros de, en esta sección. Por ejemplo, he hecho un poco de Remember de algunos de ellos, pues mmm, hemos dedicado minutos para hablar sobre aquel coste de la candidatura de los Juegos Olímpicos, un coste que Se proyectó en ese en ese proyecto conc concretamente que se gastó un dinero total para que las cosas no saldrían como se tenían en un principio planeadas. Hemos hablado de mediación familiar, importante en el día de hoy. Las dificultades para que San Fermín Chiquito, que en San Fermín Chiquito se llevasen a cabo todas las actividades que había programadas. ¿Por qué tanta tanto bloqueo? ¿Por qué no nos permitían que las cosas fuesen más sencillas? Pues lo abordamos. Hemos hablado de drogas, de adicciones, sobre la ley Weir. También nos ha hablado de la violencia, de la sociedad del tener para el ser. Este es un tema que a mí la verdad es que siempre me encanta muchísimo porque si nos ponemos a reflexionar sobre ello, al final nos han convertido en esa avaricia de contra más tengamos, más felices seremos. Pero al final nos damos cuenta de que el tener no significa que nos convirtamos en unas personas plenas seguras y felices sino muchas veces todo lo contrario en personas amargadas que están llenas de todo y al final sienten que están llenas de nada también hemos hablado sobre el tema de la coherencia importante nuestra incoherencia en la vida muchas veces nos lleva a plantearnos ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy diciendo? ayer decía una cosa Hoy digo otra, hoy me apetece esto Mañana me apetece aquello No pasa nada, tranquilos, tranquilas Muchas veces la incoherencia Es lo que nos da la fuerza, las pilas Para poder llegar a plantearnos qué es lo que realmente queremos y a veces por la vida está tan veleta que tampoco tenemos las cosas claras, pero bueno intentaremos sobrevivir de la mejor manera posible. Hemos hablado del de consumismo navideño, de la cuesta de enero, hablamos sobre lo lanchero, hablamos sobre la, la, la normalidad de la sociedad, qué es normal y qué es anormal, hemos hablado de los diferentes tipos de inteligencias, de la crisis de la ortorexia, de la manipulación de la televisión, también hemos hablado del día del cáncer, de la reducción de la jornada de trabajo, una propuesta que se hacía desde países europeos para intentar que todo sea bastante más fluido. También hemos hablado sobre las agresiones sexuales derivadas de esos acontecimientos que se dieron En el barrio de La Chantrea, en estas fiestas de este año de 2014, pues también vimos el tema y sobre todo tener muy claro que el no es no y no permite otra respuesta. Hemos hablado de la aprobación social, de la obsesión por el cuerpo de Mary Poppins y de su revolución feminista de Mary Poppins como un personaje de la Disney en, lo cual, en la cual defendía la libertad ante todo y donde ella no era tratada como un objeto sino como sujeto de su propia vida y de sus circunstancias y también hemos dedicado un programa para hablar sobre la adicción del amor esa manera que tenemos de vivir, ideal de amor romántico, etcétera, etcétera, etcétera Seguro que me dejo temas que hemos tratado, pero al final el objetivo de esta sección siempre, que ha sido? Pues intentar hablar de todo lo que en esta sociedad sucede, de una parte de lo que en ella sucede, porque si abarcasemos todo, todo, todo, pues tendríamos que estar aquí muchísimo tiempo y tampoco tenemos tanto, tanto, tanto, pero bueno, una pincelada de lo que en ella sucede. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, importante a veces reflexionar sobre cómo vivimos, qué está sucediendo, esa parte de incoherencia, esa parte de normalidad, por qué juzgamos tanto lo que consideramos que no es normal y por qué lo mío sí y lo tuyo no, las dificultades, las trabas sociales, las trabas también para poder ser una sociedad más libre, en donde cada cual tenga su parcela y la gente no se meta tanto, en donde no le, donde no le compete, también por qué seguimos teniendo esa parte de obsesión por ser quienes quieren que seamos porque nos necesitamos esa aprobación etcétera etcétera es una es una invitación a reflexionar sobre los diferentes temas que aquí suceden que pasan que puede que no sean de tu incumbencia pues no pasa nada simplemente con que los escuches un poquito perfecto que no son de la tuya Ale, oídos sordos y que son algo que te sugiere cambios, planteamientos, pues ya sabes Si lo hemos conseguido, fenomenal Si no, seguiremos dando caña a la próxima temporada para que intentéis estar ahí Para que reflexionéis, para que, sobre todo... Seáis parte de este sistema, seáis una parte del sistema con una capacidad reflexiva de reflexionar, de pensar qué sucede y dentro de lo que os puede pues lo que podáis tener, pues si también eh, tenéis una parcela para dar cambios, pues eso ya es significativo y sobre todo muy, muy importante. Si le hemos conseguido lo que decimos, fenomenal, si no, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No todo el mundo le interesan todas las cosas y al final pues cada cual decide cuándo es su momento y qué es lo que quiere conseguir en dicho momento. Así que, por lo dicho, ha sido un auténtico placer tener esta sección poder tratar aquí estos temas y la próxima temporada seguiremos dando cañas seguiremos analizando, seguiremos debatiendo, seguiremos reflexionando sobre lo que sucede en esta nuestra sociedad, por lo tanto ahora también, vos pues esto que va de, de temas, vamos a intentar dejar un tema eh, por ahí que está purulando, que es muy interesante y sobre todo que nos haga reflexionar sobre esa parte de no perfección, sobre esa parte que está ahí, que también nos puede ayudar a ser como seamos y que al final si como somos, pues al podemos conseguir muchísimas cosas, así que nada todo lo que queráis comentarnos, ya sabéis que lo podéis hacer por medio del Facebook o por el correo electrónico, así que seguir disfrutando y sobre todo a seguir reflexionando muchísimo No seré una mujer perfecta de las que volteas al ver pasar No seré Alta maravillosa Pero sé Lo que puedo hacer No sabré Andar como una princesa Ni vivir Como en alta sociedad Eta sintonía que nos ha trasladado durante todos estos meses también ni más ni menos que al choco de la sexualidad. Y ya os lo comenté en un programa y no han sido ni, ni una ni dos las personas que muchas veces cuando cuando hablaban de Aiba, eres la del Choco o el Choco, el programa del Choco y preguntaban de qué va, muchas veces la gente era como, sí, este programa que habla de, de sexo y dicen, bueno, hablamos de en esta sección de sexualidad, han venido por aquí personas eh, pues que nos han hablado sobre temas concretos sobre sexualidad pero el programa va más allá de todo esto pero sí que es verdad que el choco la sexualidad es una sección importante y a lo largo de estos meses y también en la temporada pasada el objetivo principal de ella era intentar trasladaros diferentes noticias diferentes sugerencias diferentes mitos diferentes alternativas todo ello para intentar encaminar nuestra vida a tener una sexualidad más activa y sobre todo que sea aquella que deseamos tener bien sea solas solos o si podemos pues estar acompañados y acompañadas pues ya muchísimo mejor o bueno más que mejor diremos que diferente I'm a mom. Y bueno, como podéis imaginar, a lo largo de todo este tiempo han sido muchísimos los temas que hemos podido tratar en este programa. Hemos hablado mucho sobre curiosidades relacionadas con la sexualidad. También hemos ofrecido el, el, el tema histórico principal que era la importancia de tener una sexualidad activa y sobre todo una sexualidad centrada en tu propio placer, hemos hablado de la adicción al sexo, hemos propuesto la alternativa de esos masajes sensuales en los cuales el objetivo chicos, chicas no es apretar hasta quitar la contractura, todo lo contrario es masajear para tener ese gusto ese disfrute durante ese tiempo y también tener esa parte que se necesita la sensualidad en la sexualidad que muchas veces está olvidada que es el tacto muchas veces vamos a lo directo y tenemos que darnos cuenta de que acariciar un brazo o acariciar simplemente un pues un poco de una manera sugerente puede ser muchísimo más excitante que directamente ir allá a una teta pim pam pum no por favor juguemos un poquito más allá de, de, de lo de lo básico y intentemos buscarle esa sugerencia también hemos hablado del beneficio de dormir desnudas esto hablamos Además me acuerdo que en época de frío, que decíamos, Jolín, ahora a no ser que pongamos la calefacción muy a tope en nuestras casas, va a resultar que al final vamos a pasar frío. Pero ahora con esta temperatura, lo mejor, pues a dormir desnudos, a dormir desnudas, porque al final te daba mayor seguridad. seguridad hacía que tu, que tu planteamiento sobre sobre la, la sexualidad fuese distinto y estuviésemos más abiertas. Así que ya sabéis, esta noche a quitarse la ropa y a saborear lo que es el tacto de la sábana e intentar que la vida sexual sea un poquito más activa. Hemos hablado sobre el punto G, el de las mujeres, y también hemos hablado sobre el punto R, el de los hombres. ¿Os acordáis, chicos, chicas, de cuál era el R que estaba situado en el ano? Así que muchas veces que existe esa parte de confusión, de miedo, de no toques ahí, no vaya a ser que me guste y me tenga que replantear lo que pasa en mi vida, chicos, que no pasa nada, que simplemente es una manera de disfrutar. Hemos hablado también sobre las bolas chinas, sobre muchísimos juguetes sexuales. Aquí hemos intentado traer de la mano del Choco, también Irene ha pasado por aquí, que luego haremos mención de ella, la sección de Tu Choco, y nos ha traído sugerencias, nos ha traído juguetes. También estuvo Paula, que nos hablaba de qué no comprar en una reunión tupper sex, hablamos de la reunión de tupper sex, hablamos también de algo muy importante, que toda la mujer que lo tenga, seguro que sabe de lo que hablo, y si alguno de vosotros también lo haya comprado para, pues para compartir, también puede que sepáis que es el Play Zero de Dures, que aquí le damos como mucha importancia, nos parece como un gel muy interesante, a nosotras nos gusta muchísimo, eso ya cada cual tiene tiene sus propias sus propios planteamientos y sus propias decisiones, pero es un gel que nos va a ayudar siempre a alcanzar el orgasmo y nos va a ayudar a estar más excitadas. También hemos visto técnicas de masturbación, tanto masculinas como femeninas. Hemos hablado de las fantasías sexuales, también hemos hablado sobre el masoquismo, también hemos hablado de pues, eh, las maneras de tener un buen orgasmo, de, bueno, de un montonazo de temas que aquí hemos intentado trasladaros a lo largo de todo este tiempo y que esperemos que hayáis cogido nota de algunas sugerencias, también a estamos esperando, eh? porque al final no se trata tan solo de que nosotras desde el choco de la sexualidad hablemos sobre este tipo de contenidos, sino que esperamos... Si no ha sido ahora, que en algunos momentos sí que hemos recibido algunos mensajitos de la gente opinando y debatiendo, pero estamos abiertas a que podáis contarnos qué os parece, qué nos sugerís, porque al final también esto todo el mundo puede aportar. El tema sexualidad está bastante vetado y muchas ocasiones todavía nos da mucho apuro hablar del tema, hablar de lo que hago, de, de lo que dejo de hacer, porque tenemos ese tabú, de esa vergüenza de cómo voy a decir yo que yo hago estas prácticas sexuales porque me van a tomar por una pervertida o por un pervertido, pues no pasa absolutamente nada, cada persona le excita lo que le excita, por ejemplo está toda la parte también de el, el sexo telefónico está la parte del cibersexo todas esas historias que suceden que mucha gente puede que no las entienda pero son muy excitantes y muy, pues sugieren muchísimo y o por ejemplo hace poco me contaba una, una amiga que Pues una mujer ya, con una edad mayor, lo que hizo una en una ocasión era pues tener esa parte le decía chica, no sabes lo que es el sexo por teléfono. Pues es otra manera de disfrutar y no es ninguna pervertida, y no somos ninguna pervertida si es lo que nos gusta. Al final tenemos que intentar abrir la mente y trasladar todo aquello que nos interesa y que nos sugiere tener nuestras fantasías de lo que hablamos, que las fantasías, fantasías son, y a muchas ocasiones son interesantes porque... Son fantasía y que están ahí y que al final, en el en torno a la sexualidad, pues hay que intentar vivirla de manera más amplia y sobre todo no sacar el látigo contra nosotras, contra vosotros, en el sentido de no hablo del sexo al osado, sino que no pasa nada por sentir y por querer hacer diferentes imágenes historias no pasan nada por querer disfrutar, al fin y al cabo, ¿qué es el sexo? Sino una necesidad fisiológica que está ahí y que al final la necesitamos para sobrevivir. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que al final existe las maneras diferentes de disfrutar con una persona, contigo misma, contigo mismo. Es una manera y es una práctica también de disfrutar un montón, de tenerte cariño, de darte cuidados, de intentar saber lo que te gusta, de estar contigo en un momento concreto y de poder... Pues descargar el agobio de la semana Y poder estar tranquilamente Buscar la manera que más te apetezca Y sobre todo darte placer Si lo puedes hacer en compañía Pues también es otra manera de disfrutar Si es con dos, con tres, con cuatro Cada cual decide con cuántas personas Porque al final lo que decimos es que Las, las opciones son muchas, la variedad está ahí, cada cual debe decidir lo que le apetece, si quiere innovar, si es más clásico, más clásica, pero al final, sobre todo, vivir una, sex una sexualidad activa y una intentar que sea lo más libre posible, sobre todo en nuestras propias cabezas, que al final es lo que nos limitan muchísimo para poder disfrutar y eso también hemos hablado en muchos programas en muchos programas de los bloqueos y al final de la poca sinceridad que a veces también hay con el con, en torno a la sexualidad. Por lo tanto, ha sido un auténtico placer poder estar aquí ofreciendo todo este contenido. Lo dicho, os esperamos aquí en vuestro vuestros comentarios sobre temas que os gustaría que se tratasen en la próxima temporada sobre temas en los que no habéis estado de acuerdo, sobre algo que os haya aportado. Así que esperamos recibir vuestras sugerencias, vuestros Facebook, vuestros correos electrónicos. Etocoverriozarirratia.es el Y nada, que ha sido un auténtico placer que esperemos que sigáis teniendo una sexualidad pues activa, una sexualidad libre y sobre todo pues que disfrutéis cada día un poco más y si habéis aprendido algo nuevo, fenomenal, si todo lo que aquí se ha dicho ya lo sabíais pues fenomenal y si no habéis estado de acuerdo pues no pasa nada, la vida es así, no se puede no puede llover a gusto de todos y a gusto de todas así que la próxima temporada seguiremos aquí dando caña con muchos más temas para seguir adelante con una sexualidad libre, una sexualidad plena y una sexualidad activa en todo momento. To do my little turn on the catwalk I'm too sexy for my car Too sexy for my car Too sexy by far largo de estos mesecitos también hemos estado aquí con esta sintonía que nos trasladaba todos los martes, aproximadamente hacia las 9 de la noche, un poquito antes, nos trasladaba a la sección de El Choco de los Viajes. Ha sido también un auténtico placer estar aquí compartiendo con vosotros y con vosotras diferentes destinos, en algunas ocasiones destinos sugerentes para vivir unas vacaciones, pues... En algunos momentos de relax y en otros momentos pues de, de risa y en, de todo, de todo, de todo hay en el mundo de los viajes. Y es que yo me acuerdo de los primeros programas y ya hacia, hacia la final trajimos aquí unos viajes sugerentes que eran viajes de terror esos viajes en los que ibas un fin de semana, yo pienso que con un fin de semana tendríamos suficiente y también te trasladabas a vivir historias como de terror, de miedo en casas ambientadas y demás, que por un lado parece que es como muy interesante, por otro lado también puede que estés ahí viviendo esos momentos y te entre un pampurrias ¿no? de decir, madre mía por favor ¿dónde me he metido? que me va a dar aquí un jamacuco pues ha sido una de las sugerencias Pero no solo teníamos viajes de terror, también había eh, muchos lugares. Aquí hemos hecho mucha mención de lugares relacionados con Asturias. El otro día me decía una, una amiga que estaba escuchando el programa por la radio y que hablaba de, de una zona de Asturias me decía, te gusta ti Asturias, ¿eh? Y le dije, pues no te puedes llegar a imaginar lo que me gusta y siempre que tengo oportunidad pues traigo aquí una parte, pues nos trasladamos a Sotres, Nos trasladamos a Llanes, nos hemos trasladado a Cudillero, hemos pasado por otros lugares ya mucho más lejanos, nos fuimos a Marruecos, a Verona, también estuvimos en Bora Bora y en diferentes islas, que eran un auténtico placer y además también aquí estábamos en muchas ocasiones ya estas horas, que nosotras estamos encantadísimas de compartir el tiempo con vosotros y con vosotras, pero claro, también hay que comprender que llegadas las 9 de la noche, pues también tenemos todo el día ya de traya por delante y poder ver esas islas tan bonitas y tan playas cristalinas era como, ya os decía muchas veces, si de mí dependiese me cogía y me iba por el ordenador directamente a tumbarme a allí, a esas tumbonas con esas aguas, a beberme un mojito, una cerveza o lo que me ponga, no me importa y si puedo estar por ahí pues recargándome las pilas, fenomenal. Así que ha sido una parte también de lo que hemos de lo que hemos Hemos trasladado, también nos ha hablado de los beneficios, de qué supone todo lo que nos llevamos al viajar, también de una nueva alternativa de viaje que es viajar solos, viajar solas, es una modalidad muy interesante y que de verdad desde aquí, desde Choco, os lo recomendamos poder trasladaros donde os apetezca, en el momento que os apetezca y poder conocer gente muy interesante o a veces simplemente conocerte un poco más a ti desde la calma y también la idea de poder vivir en zonas diferentes durante un tiempo de nuestra vida que sería como un viaje a largo plazo y que también nos aporta un montón, nos enriquece, nos llena de experiencias, de otras culturas, de otras inquietudes y al final pues es una manera de vivir la vida realizada y sobre todo pues dándonos cuenta de que existe más mundo que solamente este y que una vez que ya hemos visto que existe más mundo pues ya luego podemos decidir de una manera ya más coherente pues qué es lo que nos apetece pero también sabe que hay mucha gente que no le gusta viajar que le gusta quedarse aquí que para esas personas esto es lo más por lo tanto cada cual que elija porque aquí también nos hemos trasladado a diferentes zonas porque eh, Por aquí también tenemos eh, bonitos paisajes, tenemos un montón de lugares a los que podemos acudir, por lo tanto también nos fuimos al nacedero del lurederra nos fuimos a Bactán, etcétera, etcétera, etcétera, así que ha sido también un placer, esta ha sido la novedad de la temporada, en la temporada pasada no tuvimos el choco de los viajes, así que bueno pues ha sido una manera de trasladar esas zonas que existen en el mundo, una parte de ellas, todas, todas no, estamos esperando también vuestras sugerencias, vuestros viajes, vuestras novedades, vuestros intereses, todo lo que supone para vosotros y para vosotras, así que ha sido pues lo dicho como en el resto de las secciones un auténtico placer estar aquí, dedicar Estos minutos para hablar de esas zonas del mundo que están ahí y que en muchas ocasiones, pues que si no es ahora el momento, pues será en otros momentos y están podemos hacer uso de ellas, pues es fenomenal. Así que a ver si la temporada que viene seguimos aquí con esta parte y nos seguimos trasladando a todas aquellas zonas que todavía nos quedan por descubrir. Pues bueno, hoy que estoy de dedicatoria y voy a aprovechar este último día, quiero dedicar la siguiente canción ni más ni menos que a dos personas que son muy muy importantes en mi vida ahora podría decir que son casi como mis dos grandes amores personas que van a estar ahí toda mi vida que son mis queridísimos Oyer y unas así que les voy a dedicar esta canción que siempre me acuerdo mucho de, de ellos cuando la escucho me, me, me encanta y sobre todo pues si me recuerda a ellos pues es ya fenomenal, por lo tanto va para vosotros chicos que bueno, que sois muy especiales para mí y que y que al final pues que todos los momentos y también parte de los momentos de aquí de la radio pues han sido en parte dedicados también a vosotros, ya sé que no los vais a estar escuchando, pero no pasa nada porque en el fondo se que de alguna manera os llega la carga por por donde por donde sea. Así que, chicos, ayer Yunas, Muxu y va para que vosotros también la podáis disfrutar y también para el resto de personas que estáis ahí. Para todo el mundo va dedicada esta canción. Cuando cenun su mendia tenga de rullau sean y saltzen dut a llegan colas vuelvasen ara guiar en gosear mi llamas correnas genas barcaidasu baina orinontaninais va veces queda torrenas ezaltza personalea moddioan sexuga gen indarak za dizki begia <coughs> Azken izi ere iritsi zan sentitimentu garaia Sentitzeko garaia Aitortzen dut Haseran josoen jol babarariaren goxea Bil mozkorren azkenak Baina en montaña esa nena se queda torrenar fisultar sonar en ninguna Alla tu night zurekin pe un chateak odor tahira itendit gade oyuka Mai desaitut lastara beneetako casada Mai desaitut lastar Loxagade oyuka mai desaitut lastar Beneta causada Mai besaitut lastar Loga oyuka Mai desaitut lastara Jo za sabe o yuka baita saltu dastana Sintonía nos ha trasladado durante un montonazo de programas Bueno, un montonazo no Diremos que a todos los programas que hemos estado aquí en el Choco Unos con unos temitas, otros con otros Pero al final... Por aquí, en este, acompañadas de esta sintonía, han pasado muchísimas personas. Yo estoy encantadísima en esta temporada de toda la gente que ha estado aquí compartiendo un rato de su tiempo en Berrioza y Ratía en, en los estudios, porque al final, sin vosotras, sin vosotros, la verdad es que el programa muchas veces tampoco tendría mucho, mucho sentido. Es muy importante y siempre hemos animado a que todas las personas pudiesen estar aquí. Podrían venir en algunos momentos a compartir su tiempo a la radio, Porque todas las personas tienen algo que contar. Todo el mundo tiene un interés, una inquietud. Todo el mundo tiene un proyecto, un trabajo que le apasiona o alguna actividad de su vida que la vive con muchísima intensidad. Y era el objetivo de esta de esta sección en la que todas las personas que querrían tendrían la oportunidad de venir aquí y de manera libre, pues podrían expresar aquello que fuese de su interés. En muchas ocasiones yo cuando voy por ahí, yo soy un poco a veces tengo que reconocer, Can... bueno, cansina no, es que a mí me gusta mucho el mundo de la radio y entonces pues al final aprovechando pues cuando conoces a alguien interesante siempre le dices oye, ¿por qué no te pasas por los estudios de Berrioza y Heratia? Entonces la gente te dice yo, pero si no tengo nada que contar pues eso no es verdad, todo el mundo a estas alturas de la vida tenemos algo que trasladar y algo que contar y a veces simplemente El vivir la experiencia de estar aquí compartiendo tu rato en los estudios de Berriozai Ratía, pues también es algo bastante agradable y que puede ser una experiencia significativa. A lo largo de toda esta temporada quienes hemos tenido por aquí, pues voy a intentar que no se me olvide nadie porque han sido muchas las personas que han dedicado Un tiempito de su, de su de su vida a estar aquí compartir con vosotros y con nosotras esa parte de sus proyectos por ejemplo tuvimos a, a Irene, Irene nuestra gran colaboradora que ha estado aquí un montón de programas y en alguna ocasión nos habló de la situación que estaban viviendo en el Vergel, esos recortes que llevaban a, a, a no tener la figura del médico de la médica los fines de semana y que estaban bastante calentita el personal porque al final eso llegaba una serie de complicaciones Pues en, el, en el mantenimiento de a, los, a, pues a las personas, a los ancianos y a las ancianas. Tuvimos aquí a Soñar es gratis, una entrevista muy divertida, nos lo pasamos genial chicos, chicas, eh, fue un auténtico placer, así que espero que os esté yendo, bueno, por ahí tengo notificaciones de Facebook de que todo va fenomenal, así que que sigáis adelante y que al final lo que decimos, soñar es gratis y que vuestros cortometrajes vayan de viento en popa. Tuvimos aquí también a Creciendo creciendo juntos, que estuvieron hablándonos de las casas amigas que tienen por ahí por purulando, de las nuevas opciones que había, nos contaron esa manera de educación y la verdad es que nos pareció muy interesante tuvimos también a Silvia nuestra colaboradora estrella nuestra psicóloga que ha venido unas cuantas veces a lo largo de esta temporada porque siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos, entre ellas pues esta temporada destacamos cuando nos habló del tema del suicidio un tema que está ahí y que la verdad La es verdad que es bastante, en algunas ocasiones, vetado el hablar de él, pero a veces hay que darle voz y hay que hablar sobre qué está sucediendo, sobre las alternativas que existen y sobre todo cómo se enfrenta un psicólogo o una psicóloga cuando una paciente, un paciente te dice que tiene ideas suicidas. Pues Silvia nos lo trajo y nos lo contó perfectamente. Y también otra de las entrevistas que estuvimos esta temporada con Silvia fue la relacionada... Con los objetivos que nos poníamos en navidades Que nos llenábamos los cuadernos Llenos, venga, venga, venga, uno, otro, otro Y uno, y al final, en muchas ocasiones ¿Qué pasa? Pues que no los cumplimos, ¿por qué? Pues porque nos hemos puesto tantos Que al final ya ni nos acordamos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Silvia Sé que la temporada que vienes estamos aquí, tú vienes con nosotras, así que lo dicho, desde aquí te lanzo una invitación. También tuvimos aquí a José la Raza, que tenía por aquí su negocio de administración de fincas, que nos contó que en consistía y también un poco pues cómo podíamos contactar con él. También estuvieron por aquí algunos grupos de música. Estuvieron eh, la pareja de Small Band, también estuvimos con Bigotes Band. Estuvieron los Tipitaco, que nos deleitaron con sus canciones en directo y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal, también estuvimos con Ollane de La Maleta Roja que nos contó en qué consistía esto de la reunión Stapper Sex de qué opciones había de los vibradores estrella que había uno por ahí pululando y de los diferentes productos y de la necesidad de potenciar al máximo lo que era la, la, la sensualidad y toda esa parte que está en nosotras, está en vosotros pero a veces hay que simplemente encender un poquito la llama, estuvimos también con Maje Girona que nos habló sobre no se expresa de la talla, sobre ese programa que tienen por ahí purulando, que intentan dar cabida a todo este tema del físico, de la obsesión de cómo muchas veces nos limita muchísimo el poder estar de una manera más sana en nuestro día a día así que Maje te lanzo desde aquí un besito y espero también tenerte en la próxima temporada, también estuvimos con Calícrates y su club de lectura fácil, que estuvieron por aquí y que nos estuvieron contando que sé que las cosas han ido bastante bien así que ha sido fenomenal, también estuvieron padres formados ya a lo último de esta temporada que nos contaron pues esta parte de educación emocional que tienen ahí de todo lo que ofrecían del CD que tenían ahí de canciones de los diferentes cuentos etcétera, etcétera, así que os animamos a que podáis contactar con lo que es la página web y informaros sobre el material que tienen, porque es muy interesante. También tuvimos aquí a Sofía, que nos habló de la educación visual, de esos problemas que surgen a veces en la vista y que muchas ocasiones también hay que darles un poco de cabida. Y de Paula, que nos trajo también su experiencia de lo que supone vivir sola, que a veces parece que está como muy estigmatizado, pero vivir sola es un auténtico placer, así que... ...yo creo que también puede ser algo interesante... ...pues yo creo que no me dejo a nadie... ...yo creo que estas han sido todas las personas que han pasado por aquí... ...por el programa... ...también hemos tenido gente que ha estado a micro cerrado por aquí... ...que han compartido una parte de su tiempo... ...por aquí por los estudios... ...aunque sea para ver... ...para estar aquí y escuchar y vivir la experiencia en primera mano... ...de lo que es estar en un estudio de, de, de radio... ...así que también pues aprovechamos pues para lanzar un beso... ...a todas las personas que estuvieron por aquí que disfrutaron en su día y que bueno pues ahora no sabemos muy bien si estarán disfrutando o no, así que ya sabéis que las puertas están abiertas y que si queréis volver pues que lo tenéis fácil, contactar con el programa y todo pues se hará realidad en la medida que sea posible pues yo creo que la temporada que viene seguiremos adelante, seguiremos contactando con diferentes personas se nos han quedado gente en el tintero pero al final esto es como todo, ah por cierto no, que se me olvida hacer ahora la, la última colaboración que tu La semana pasada de Irune, que nos hablaba sobre este libro de relatos eróticos escritos por sexólogos, que fue muy interesante que también aprovechamos para invitar a todas las personas a que os animéis a ir este jueves aquí al Centro Juvenil de Berriozar y disfrutar de lo que es la charla sobre el libro y estar allá con Irune, que tiene una mentalidad muy bonita, que tiene un montón de sugerencias, así que chicos, chicas, animarse este jueves a las 7, aquí en, la que en Berriozar. Y lo dicho, pues que ha sido un auténtico placer, que gracias a vosotros y a vosotras hacemos una parte de este programa y que para mí es muy significativo, muy sugerente y que la temporada que viene pues tenemos que seguir adelante y contactar con un montón de gente que os animamos a que podáis venir a poder trasladar vuestros proyectos, vuestras ideas, vuestras sugerencias, porque al final estamos aquí para algo, para intentar tener estas parcelas de tiempo y sobre todo pues intentar disfrutar de ellas y vivir lo, lo máximo que podamos pues de, de cada ...de cada momento... ...así que bueno... ...no me queda nada más que despedir esta sección... ...que para mí ha sido muy importante... ...muy significativa... ...que estoy encantadísima de todas las personas que pasan por aquí... ...porque al final de cada una me llevo una parte... ...y espero que también vosotros y vosotras... ...pues también os podáis llevar una parte mía... ...que es un auténtico placer... ...y que bueno, pues que al final... Las cosas siguen, la temporada que viene seguiremos adelante, para quienes queráis estar, pues aquí seguiremos y que nos contactéis, lo dicho, que al final pues estamos para, para algo y sobre todo pues intentar que pues que en esta vida pues tenga también cabida la libertad de expresión y que podamos estar aquí compartiendo el tiempo pues con, con algo muy importante como es toda esta parcela y la verdad es que dedicar ahora unos minutos a esta canción que para mí ha sido muy importante en esta temporada porque al final la radio es radio pero también llevas una parte personal en ella así que ha sido un tema que para mí ha significado mucho en este tiempo así que bueno se lo quiero dedicar también a las personas que en esos momentos pues también significaron y bueno pues espero que yo también hubiese significado algo para ellas así que me traslada a unos meses atrás y para mí es una canción muy bonita así que bueno pues si suena ¿no? si la pongo y suena mejor que me no. voy a recorrer esta ciudad voy a llegar hasta el mar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 Recolé Las fotos que acumulé Durante toda la vida No reconozco a nadie Sin embargo, cuando pienso Que eran rostros calle Eran toda mi vida Sé que ya no estoy Y que no quiero Ama sen lai Que decir de esta última de las secciones que siempre han formado parte de este programa la sección de el choco del bienestar una sección muy significativa muy bonita en la cual pues he intentado trasladar pues algunas sugerencias, algunas ideas, reflexiones sobre diferentes elementos que forman parte de nuestro viaje, de descubrimiento y de crecimiento personal y que muchas ocasiones pues tenemos que ser conscientes de ellos para poder seguir avanzando. Hemos visto muchísimos, muchísimos temas. Yo creo que uno de los más bonitos eh, los, con los que me quedo fue en el programa, yo creo que fue de los primeros programas que hablamos sobre darnos permiso. Siempre estamos negando el poder estar, el poder hacer, el poder ser, sobre todo el sentir, siempre pensamos de cabeza y actuamos en base a lo que la mente quiere o esperan que quiera o nos bloqueamos en muchas ocasiones pero tenemos que ser conscientes y dejarnos fluir por esa parte del deseo real de qué es aquello que, que queremos en muchas ocasiones es muy bueno pues en la vida forma parte, muchos momentos, cuando tú quieres algo ...cuando tú quieres a una persona... ...esa persona pues a veces pues... ...no sabemos muy bien si quiere o no quiere... ...si no no está en el momento, etcétera, etcétera... ...y nos y dudamos de cómo puede ser posible... ...si algo que tú quieres... ...y algo que tú realmente deseas... Mmm, ...no puede llegar a suceder... ...en fondo habrá que ir más allá... ...mirar si era lo que deseaba... ...si era lo que no... ...pero bueno... ...y entonces hay muchísimos temas... ...hemos hablado de la ilusión... ...hemos hablado de los colores... ...hemos hablado de los abrazos, de los besos... ...tan importantes en nuestra vida... Hemos hablado de la timidez, de la risa, de la basura emocional, de la creatividad y un largo etcétera. Y en el fondo, pues todo ello es encaminado a intentar seguir adelante en este viaje de descubrimiento y de crecimiento personal. Si habéis aprendido algo con todo esto, pues para nosotras es muy significativo. Si os ha importado, si os ha gustado, si habéis valorado cada una de las informaciones que se han podido trasladar, pues para nosotras es fenomenal. La temporada que viene seguiremos adelante con más temas, con más historias, con más sugerencias, con más técnicas y un largo etcétera para seguir adelante en este viaje de crecimiento personal porque lo consideramos fundamental, fundamental para todas las personas. Es una vía de poder conocer, de poder mantener una buena relación y de al final intentar sobre todo aprovechar al máximo o al medio máximo lo que se pueda pues cada una de la de las potencialidades que tienes que son muchas y que en muchas ocasiones se nos olvida. Así que la temporada que viene volveremos con más temas. Ha sido un auténtico placer compartir este viaje de descubrimiento personal con todos vosotros y con todas vosotras. Eta pues aquí llega ya a 9 y 27 minutitos de la de la tarde noche ya ha sido un auténtico placer estar aquí compartiendo este último programa del choco con vosotros con vosotras que lo he dicho que han sido nueve meses muy interesantes han sido unos meses muy bonitos porque estaba aquí compartiendo mi tiempo con vosotros y con vosotras y ya sabéis que Sarna con gusto no pica y que ha sido muy significativo y muy especial por muchos motivos el estar aquí así que lo lo he dicho En septiembre volveremos, estaremos en contacto por Facebook quien quiera, por correo electrónico quien quiera, pues por vía de teléfono y a veces pues dices por vía de... Con otra gente no nos queda más que la vía de la telepatía porque a veces dices ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? ¿Qué haces con tu vida? Por favor, llámame, pues nada, invitamos a que la gente que quiera que nos llame, que contacte, que nos llame de la manera que mejor crea pues el teléfono, pues solamente a la gente que tenga mi teléfono y que sea más personal y que quiera algo, que quiera trasladar algo, pues ya sabes, hazlo y no tengas ningún inconveniente en ello. Y para el resto de personas, Facebook, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera, la temporada que viene volvemos, que disfrutéis muchísimo del verano, que recarguéis pilas, que estéis ahí a, a lo que os apetezca y sobre todo disfrutar, sentir, dejaros vivir por lo que sintáis por aquello que deseáis que muchas ocasiones se nos trastoca todo por el maldito cerebro entre lo que el debo de el tengo que que no qué es lo que tú quieres en realidad pues al final haz caso a lo que quieres y déjate de complicarte la vida que al final solo se vive una vez y como decían en el club de los poetas muertos carpe diem disfrutar muchísimo del verano que un auténtico placer que miren al habla que nos vemos que nos seguimos que nos escuchamos que una gran agradecimiento que agradezco enormemente a toda la gente que está ahí, que ha estado compartiendo parte de su tiempo y que al final que toda la gente que ha pasado por los por los por el estudio de Berriza y Ratiá, así que nada, lo he dicho muy muy, muy grande, un guipasa y nada, que en septiembre nos volvemos a escuchar aquí en la 100.8 Berriza y Ratiá. ¡El Choco ¡Agur!